Hola bueno, Marcelo Marín, ¿qué tal? ¿cómo te va? Eh, contanos, por favor a dónde hicieron la movilización, hacia dónde hicieron la movilización de esta, de esta tarde. Bueno, buenas tardes, nos juntamos con, con las compañeras y compañeros eh, en la plaza ahí de eh, no me acuerdo el nombre la para ir a a manifestar a, a la puerta de la ex, a la, la Tamp, ¿sí? el trolebús. En, en la plaza, estoy en bueno cuando Estuvimos ahí en el de la información de que había empezado a llegar gente a llegar al gremio, que son algunos compañeros, lamentablemente, eh, que son pagos por ejemplo porque el gremio le, le da algo para que ellos hagan lo que hacen, porque las otras fue explicaciones otra explicación se gané. Estaban algunos ilegalmente despedidos y otros que son compañeros activos y otros que son, por ejemplo, algún compañero que había renunciarse como un año pasado, renunció por su cuenta y, y ahora está el servicio del gremio, o de Pato Vica, o, o no sé qué decirte, y bueno... Agradecieron a las mujeres cuando nos acercamos básicamente manifestándonos, porque habíamos programado a manifestarnos. Llegaron y les a las mujeres y a las la señoras. Bueno, yo estoy pegado mucho no puedo hacer. Hacé contener como pude, me caí en el piso, me quisieron pegar el piso, me levanté. Y bueno, lamentablemente, salvajemente, agradecido por los otros compañeros y gente que, que ni, ni siquiera debuta, pero son pagos por la UTA. Son 15, 10, 12, 15 compañeros que no sé si decirle compañero o no, agrediendo a mujeres, indefensas, que estaban con niños y todas, que son esposa de compañeros despedido, a Erika Bolívar le pegaron, la compañera delegada, bueno, eso es lo que pasa. Claro, lo, lo, que, lo que querían ustedes era, bueno, manifestar ahí en la puerta de donde es la, la base de trolebuces, eh, preguntando qué pasa, este... Siempre te pregunto el, la cantidad, el número efectivamente de gente que está despedida luego de aquel conflicto de junio. 183 compañeros ilegalmente despedidos, porque nosotros acá estamos, la conciliación obligatoria, como como lo dijo en su momento Jorge quién la conciliación obligatoria tenía vigencia, y hoy la empresa se nos dio sordo, y bueno, obviamente cómplice de esa situación, se presta para todo ese marido, ¿verdad? Claro y cómo y siempre te pregunto, te pregunto también, pero es bueno que lo, lo actualicemos, porque bueno el transporte de córdoba funciona, no hay paros. Este, no es la, la, la noticia como lo fue aquello eh, 9, 10 días de protesta. Eh, a ustedes, porque vos también fuiste despedido, vos, tan, vos tampoco estás trabajando en este momento, a toda esa gente, también a, a los operadores de, de trolebuces, las operadoras de trolebuces mujeres, ¿cómo se le ha reemplazado? ¿Quiénes manejan esos unibus, que, bueno que antes manejaban los 183 choferes despedidos? Bueno, en su mayoría no han reemplazado a todas. En el, más, en el caso del de buque, un manejo más complicado, no han reemplazado a todas. Ahora han puesto unas 15, 20 compañías nuevas a prueba y están con un contrato, que quiere decir que de mañana cuando vuelvan a ingresar a otra compañías idealmente despedidas van a, a fijar esos contratos de lo que esperamos nosotros, no sé qué van a hacer. Pero acá hay compañías que tienen 21 años con llevo impecable y han sido mal despedidas por hacer una, una justa protesta lamentablemente que no nos hay otro camino después de todo el manazo que hay. hoy en día, fíjese si más allá de que no haya asamblea ni paro, como te dice, la frecuencia de desastre, los coches siguen andando a, cuando les queda cómoda una hora de frecuencia, o sea, y cobran los subsidios millonarios por parte de la Nación que le brindan las empresas. No que Sobre esto, ¿qué ha pasado ahora? ¿Ustedes van a hacer alguna denuncia? Las compañeras de trole, quien sea las más golpeadas, van a hacer denuncias. Bien. Para que actúe la justicia. La situación de UTA-Córdoba, ¿cómo, cómo sigue? ¿Está todavía intervenida? Sí, está intervenida ilegalmente porque no puede ser intervenida nunca. Se cayeron todos los plazos, pero sí en ahí eh, parece que es bueno el, el dinero o algo que se maneja adentro porque no dejan lugar nadie ahí adentro, o sea, sigue si nada así de claro en tu caso Marcelo también por una asamblea que vos consideraste ilegal te fueron quitados los, los fueros como delegado y, y después este, tu situación actual ¿cuál es? vos fuiste ¿ya estás oficialmente despedido? no, no a me, me, me intentan sacar los fueros de muchos recursos de amparo los que han hecho en forma ilegal es negarme el sueldo porque yo no estoy despedido sin sí impedido de ingresar a la empresa la empresa me, me el ingreso a mí me impide el ingreso a la empresa claro y, no, no me abonan una jueza y terminó que, que está bien que no le paguen el sueldo. Que esa jueza, si no revee su situación, le vamos en ir muriendo, porque no existe forma legal de que mí me, me, este mí me dejen ingresar la empresa y sin sueldo. O sea, claro. no, tiene, no tiene ni cabeza. No puedo yo, sino que le dicen laboral o ¿no? ¿Y tu situación legal y laboral cómo está? ¿En cuanto voy a decir que te acaban de, de operar, tu acceso a obra social, la cobertura sí. de de médicos, eh, el tema de aporte jubilatorio cómo está? Todavía tengo la obra social vigente, la sigo teniendo, y el aporte el aporte jubilato y la obra social es interesantes que no hacen nada aporte, pero bueno, todavía tenemos lo que, por lo menos algo de la social. Bueno, va a ser muy amable como siempre, gracias. ¿eh? A vos, gracias por haberte comunicado, un abrazo. Chao, hasta luego.